Es una movilización. Nos movilizamos acá al Poder Judicial con la Mesa de Barrios、eh, Populares de, de la ciudad, bueno, que nuclea diferentes barrios,、eh, ya como he dicho, populares, n o que se han, se han originado en el último tiempo, durante el tiempo de pandemia, con la crisis habitacional que hemos tenido. bueno, Se dio lo que es de público conocimiento, que es la, la toma t de e i recuperación r r a la de t i e r r a decimos nosotros.、Eh, Por sectores que, bueno, que lo necesitan, básicamente. Claro. Andrés, ¿cómo sigue la situación? Porque hay、eh, bueno, una causa contra uno de sus compañeros, contra Hugo Aranea. Sí, el compañero Hugo Aranea, secretario general de, de la CETE Autónoma de v i e t m a se ha visto implicado ¿no? en una causa que han armado por usurpación.、Eh, bueno, básicamente por acompañar a los sectores más、eh, desprotegidos de, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Eh, en ese contexto, la justicia avanza junto con algunos sectores de privilegio,、eh, nada, en, menos, en, en, en, en detrimento de los que menos tienen. ¿Hay, hay, un, hay una idea de, de movilizar para, para la municipalidad, de llevar adelante un reclamo de s d e la Mesa de Barrios Populares hacia la municipalidad también? Sí, seguramente, eso siempre está, porque bueno, el Ejecutivo siempre.、Eh, Hace la vista para otro lado. ¿no? Nosotros n o entendemos que es el Estado el responsable de poder garantizar、eh, ciertas condiciones básicas para la población, como es la vivienda y eso, un lugar digno donde poder vivir y desarrollar la vida.、Eh, bueno, ahora cuando salgan los compañeros que están adentro、eh, prestando declaración, se valorará a ver si desde aquí se hace algo más o. o veremos más adelante en próximas jornadas. ¿Cómo es el diálogo con la municipalidad hoy? Porque en algún momento la mesa de barrios e había reunido、eh, para llevar adelante bueno, distintas acciones que tienen que ver con el acceso a la tierra. Sí, bueno, el diálogo no es que no existe, siempre es dificultoso, ¿no? Por eso siempre estamos saliendo a la calle y realizando un poco de presión, porque b、bueno, u entendemos o e n que no puede quedar en, en, Librado al azar, sino que es el Ejecutivo el que debe tomar la rienda del asunto y hacerse responsable y dar una respuesta concreta a cientos de familias de, de nuestra ciudad. Que, dicho sea de cosa de paso,、eh, no solo es la cuestión de las familias que están ocupando un pedazo de tierra, sino de, de, de cientos de otras familias que, que no pueden con el alquiler, que es muy dificultoso en la ciudad de v i e m a y en toda la provincia llegar a costear el, el costo de un terreno.、Eh, y más que después construir, o sea, es imposible. Andrés, ¿cómo, cómo evalúan ustedes desde la mesa, desde la CTA, de las distintas organizaciones, bueno, las la causas que se llevan adelante desde el Poder Judicial? Y claramente son acciones que no, no favorecen a la clase más desprotegida o a los laburantes. Entendemos que, que accionan en favor de, de unos pocos y que esos pocos no son los que tienen las grandes necesidades. Entonces, bueno. Si vos me preguntás qué valor l a centrales es e seguir en pie de lucha y apoyando a, a cientos y cientos de familias que, que necesitan un lugar donde vivir. Gracias. Gracias. ¿Todo bien?